...de 5 veces, o sea, 500%. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esto? ¿Estás perdido? ¿Cómo, cómo? No, por ahí Marilé lo no, puede... Marilé. No, yo tengo que preguntar... No, solo, eh, por eso es sencillo de explicar, porque en realidad es un componente más de la tarifa. Sí. Es y cuando vos haces la tarifa, vos tenés, por un lado, históricamente, ¿qué teníamos? ¿Puedo explicar lo vos? Vos que te lo estoy explicando... Sí, sí. Es decir, cuando voten esta IFA, en, en el componente tarifario, históricamente, ¿cuál era? Ponerle un 45% de costo de energía, un 40% sueldo. El resto, que La amortización, inversión, imprevisto, la ganancia que debería tener la empresa. Ese es el componente tarifario. Hoy, ¿qué lo sé Yo no tengo el número hoy pero hoy el costo de energía en ese componente tarifario ah, que tuvo, sí, energía claro. debe ser el 60% y sueldo debe ser el taxisario, o 37. Ah, e el 37%. Ese la, la, el componente tarifario. En realidad a la cooperativa le subió el 977% a la cooperativa de energía y subió el 508%. No, pero no es tan así. Es, es, ah, es bueno, así. bueno, eso... Marilena, claro. sí, bueno, hay un cuadro tarifario que está bien. Yo digo... Ella te, no, te lo explique con todos los lo tiene todo clarito. A ver, adelante, póngase en cuadro. En realidad el costo de la energía es eh, no es sencillo de explicar, pero básicamente lo que pasa es que eh, la energía se compra por segmentos. El segmento residencial y el segmento comercial, y dentro del comercial tenés los que consumen menos de 300 kilovatios que consumen más de 300 el la forma de comprar que tiene la cooperativa porque es la forma que tiene de vender por la categoría por los usuarios en la categoría tarifaria que tienen el componente de la tarifa comercial es la cantidad que se compra por tarifa comercial es, a veces en algunos meses es superior a la de la a lo que se vende en el tramo residencial. Los costos son distintos, entonces por eso es que la composición de la compra de energía eh, no la podemos tomar en forma lineal de cómo aumentó eh, la, el residencial y cómo pudo haber aumentado más la, la tarifa, de la factura de cabeza Simplemente porque la composición en la compra es distinta. Nosotros tenemos el, de los 16.000 usuarios, 9.500 más o menos son residenciales el total de esa facturación es similar y a veces inferior a, lo, a todo lo que se le factura a los comerciales y las grandes y medianas potencias. Entonces, esa forma que tenemos de comprar, que después es lo que traduce, en realidad, la forma que tenemos de vender por cómo están categorizados los eh, los usuarios, es la forma que tenemos de comprar. Por eso es que no se puede tomar en forma lineal que como la tarifa residencial nos aumentó el 500% y la, y, y la factura de Camesa aumentó mucho más. Es simplemente por la forma, por la composición que tiene eh, de la compra, porque son distintos tramos eh, tarifarios lo que se compran. ¿no? En el medio de eso, del, eh, del tema residencial, está también eh, todo lo que sea residencial de plan estímulo y residencial de tarifa social. Eh, que eso está, bueno, en lo que es tarifa social está subsidiado y lo que es plan estímulo ahora en la exigencia es del ahorro del 20% y después está los que ahorraron más, hasta el 20% y los que ahorraron más bueno, todo eso hace una apertura de la factura de, de, en la compra de energía de acuerdo como nosotros vendimos que hace que no, pod no podamos decir la podemos hablar de linealidad entre el, el aumento que recibió en la tarifa un residencial con lo que es la compra de energía bueno sí, deciendo, a lo que estamos a lo directamente municipal quiero saber es que es que el alumbrado público que ustedes cobran el alumbrado público que ustedes no, cobran no, es para que la municipalidad no, le financie el es alumbrado que consumen o además todas las oficinas que tiene la municipalidad que incluye eso Eh, ¿Me permitís? Sí. El alumbrado público está dentro de la ordenanza municipal, sí. de ordenanza impositiva. Sí. No es un recurso de la cooperativa. No, la cooperativa lo cobra en aquellas personas que, que tienen medidor sí. a través de la factura y eso, junto con el 6% de una de las leyes... Sí que, eh, si ustedes ven, la factura está, son ingresos municipales. Pero no, Contador, yo lo que le estoy preguntando... Sí, pero, pero déjeme terminar. Ah, si déjeme la terminar. Eh, Escúcheme, no, no. déjeme, no, déjeme no. terminar. Eh, como contrapartida, esos dos componentes son ingresos de la municipalidad. Como contrapartida está lo que gasta la municipalidad en el alumbrado público y todos los costos, que tienen en las distintas dependencias municipales de consumo, inclusive las bombas que se usan para eyectar agua a la red. Entonces, hay una especie de compensación. Sí, sí, sí, sí. O sea, la, la municipalidad recauda lo que la cooperativa le recauda de alumbrado público, que lo establece ese costo la municipalidad a través y está en, en la ordenanza impositiva, más el 6% que figura en toda la factura de que los usuarios lo ven, Esos son los ingresos de la municipalidad. Y los egresos de la municipalidad respecto a la cooperativa es lo que consume para proveer el alumbrado público, por eso está haciendo un recambio importante de, de lámparas de sodio a LED, más lo que consume la municipalidad en las distintas re, reparticiones, inclusive eh, eh, el tema de las bombas. Qué lindo dato una este, otra cuestión que en la audiencia es sobre el tema de la tarifa social eh, se hablaba de que desde el 2001 está establecido los 150 kW eso no se puede modificar eh, eso por, por, ¿Por donde pasa 250. Eh, eh, 250. Eh, la tarifa social eh, la del 2001 es distinta de la tarifa social que tenemos hoy viviente la tarifa social del 2001 eran 150 kW Eh, y en realidad la, el descuento de acuerdo a, la, a un análisis que se hacía a nivel eh, asistencia social de la cooperativa eh, en conjunto con el municipio se determinaba qué porcentaje de, esa, de ese costo tarifario se le bonificaba a la persona que estaba eh, que, tenía, que se la declaraba en tarifa social que se llamaba teis que era del 40, sí, del 60, hasta del que 80%. Que no tener ni el televisor en la a, casa. A costo de la cooperativa. Esa bonificación, nosotros lo tenemos en el cuadro resultado de resultados de la cooperativa, no venía, no estaba subsidiada la energía. La tarifa social de hoy la subsidia directamente la Nación, entonces en la compra de energía, o sea, nosotros vendemos eh, los 150 primeros kiloban, a los que están declarados dentro de la tarifa social, Eh, a esos 3.000, son más o menos 3.200 eh, usuarios eso se declara en la compra de energía y eso cameza los kilovat, que esos 150 kilovat que consumieron, los bonifica, vienen a costo cero pero el cuadro de la tarifa social no, no se termina el cuadro tarifario de la, de la tarifa social no se termina ahí todos los, los distintos cargos variables porque la... Si ustedes ven un cuadro, el cuadro tarifario, los residenciales tienen un cargo fijo y un cargo variable desde el número 1 hasta el número 7. Cargo variable cargo fijo 1, cargo variable 1, así 7 escalones. Bueno, en la tarifa social se da igual, nada más que los 7 escalones están subsidiados en distintas, eh, distintas sí. proporciones, sí. no en, en costo cero como están los 150 primeros kilovacques. Eso sí, el costo de la energía... Ojo, que este es un dato importante, es el costo de la energía lo que está subsidiado el 100%. La tarifa no está formada solamente por costo de energía, es costo de energía más el porcentaje de los gastos de, que necesita la cooperativa para funcionar, más la parte impositiva. Lo que está subsidiado son, es lo que es costo de energía únicamente. Bueno, entonces la tarifa social tiene los 150 primero a costo cero, Pero los otros siguientes, siete escalones, también están subsidiados. Esa es la tarifa social que hoy tenemos. Otra de otra, ah, no, no. otra de las preocupaciones que hay dentro de este grupo es si va a haber cortes, porque hay gente que está en una situación eh, muy alarmante, digamos. Contestos ideales. Eh, de... Si va a haber corte no, o, o... La o... gente puede venir tranquilamente acá y hacer un planteo y se lo va a tener. Y eh, no, no, cómo se hizo, cómo se hizo permanentemente? En este no momento no existen ver, los cortes compulsivos. No, cortes compulsivos. no compulsivos, no. Bien, no. Bien, Nunca bien, lo hubo, ni, ni tenemos por qué tenerlos en este momento. En así. realidad no estamos, no, pero no ¿se efectuó corte? Siempre tiene que ver, hay todo un proceso que te da Eloceva que está en en el contrato de concesión, en el anexo correspondiente, en donde tenés todo un proceso en donde vos tenés que informar con un aviso de deuda, informás al usuario, le das un plazo para que pague, en el caso que el usuario no se presente y no pague nada, o por ahí también puede, hay muchas situaciones donde viene, se le, se le reclama tres facturas y no pagan las tres, hacen un pago a cuenta, la cooperativa los acompaña, no se les hace el corte. Entonces, una vez que está vencido el aviso de deuda, recién ahí estamos en condiciones de sacar el corte, de ir y cortar el suministro. O sea sí, no, no existe. Pues no, no, no, existen los cortes compulsivos, de ninguna manera. Y hay otra cuestión más, perdón, con, con el tema del micrófono. Este, a la hora de responder, por ejemplo, a la nota de hoy, por eso, este, con este tema de la transferencia entre sectores, decir, de si un sector a otro, es interesante, este, hay una afirmación ahí que dice que la telefonía no es rentable. Los teléfonos fijos no son rentables, dice en la nota. ¿Es cierto que no son rentables? Este, en general, más que nada hoy están siendo casi un servicio para la gente mayor o para los comercios que lo necesitan para los comercios. sabemos que todos se comunican a través de celulares no vivimos vivimos vivimos en argentina pero hay una cuestión que es mucho más interesante eh, la rentabilidad del sector de, de telefonía no es telefonía es internet nosotros hemos hecho una inversión muy importante en fibra óptica este, estamos terminando de cablear la totalidad de, de, de salarillo y Y vamos por el interior de Saladillo con un proyecto de cableado de fibra óptica. Eh, esto igual hacia arriba, ya lo hemos dicho muchas veces, este, esto es un servicio que es de excelencia, y es lo que hoy está convirtiendo al sector en rentable. Más allá de que hemos tomado crédito para poder hacer este cableado, para hacer el tendido, este, hoy el sector no solamente se autoabastece, es rentable. No hay desvíos de otros sectores hacia, hacia telefonía. Igual podríamos entender, si queremos, que esto es una cooperativa Y que la cooperativa tiene cuatro unidades de negocio. Y bien podríamos, no está sucediendo, pero bien podríamos, de la misma manera que alguna vez el sector que era más rentable, que era la fábrica de columnas, pudo hacer aportes cuando otros sectores estaban... Esos aportes se devuelven entre sectores después. O sea que quede claro que las contabilidades son independientes y después se vuelcan todas en una contabilidad general. Eso lo puede explicar mucho mejor Mariner. Pero bien podríamos, y tranquilamente, tomar recursos de un sector, ¿no es cierto?, para invertir en otros si fuera necesario. Es nuestra potestad. En general no sucede porque cada uno de los sectores eh, está muy bien planteado, está muy bien administrado y no gastamos más de lo que podemos. Eh, de, eh, otro tema que nos plantearon es ¿cuánto cobran los consejeros? ¿Un sueldo de cobran? comercio? La, la mesa la mesa directiva un sueldo de comercio. Los consejeros... ¿Cuánto es un sueldo de comercio? Hoy, 20.000 20 pesos. pesos. No, sí. ¿Categoría cuánto es sí. Pero bueno... La eh, la categoría, eh, categoría, categoría Categoría C, hoy hoy la mesa... Eh, perdón, eh, yo sé que esto es una diferencia, pero me parece interesante plantearlo. Eh, el presidente de la cooperativa cobra hoy eh, menos de, de lo que cobra la, la señora que hace la limpieza. En esta co cooperativa. En la mayoría de las cooperativas se toman... Eh, los módulos que se toman para establecer esos sueldos eh, son los de luz y fuerza... Y está muy por encima de lo que estamos hablando. Eh, tengan en cuenta que además el presidente, como todo el Consejo de Administración, eh, avala con su patrimonio y responde con su patrimonio por las determinaciones que se toman. este El trabajo que está haciendo desde que el ingeniero Abarca decidió, decidió acogerse al, este, al beneficio jubilatorio es un trabajo que además no es más el del Consejo de Administración tradicional. Venimos haciendo un trabajo eh de gerenciamiento. De, de gerenciamiento y estamos en todos y cada uno de los temas. El resto de los consejeros cobran, a ver, corrígeme, pero eh, exacta, más o menos más o menos 5000 pesos cobra el resto de, el de los consejeros. El 25% del sí. sueldo. aproximadamente, o sea, eso para desmistificar cualquier otro tipo de ¿Cuál es de de personal, personal que tiene la cooperativa. ¿La estructura en qué sentido? Personal de tipo eh Cantidad, ah, cantidad tenemos 5 gremios. No se olvide que estas son cuatro unidades de negocios donde confluyen en este momento cinco gremios. La cooperativa, voy a, voy a meterme, perdón Jorge, en algo que tiene que ver con usted o con vos, Marine. La cooperativa respeta todos los convenios colectivos de trabajo, a diferencia de lo que suele suceder con las empresas privadas que a veces maximizan ganancias, no solamente no invirtiendo, sino que además minimizando sus costos, sus costos laborales, teniendo personal en negro, comprando en negro, vendiendo en negro, no es una crítica, digo, lo que sucede, todos lo conocemos. La cooperativa tiene todo en blanco. Y cumple a rajatabla con los convenios de todos los convenios colectivos que participan en esta cooperativa. Son cinco los gremios. A veces cuando se toman este los sueldos de máxima, que tampoco los establecemos acá, sencillamente los, los, los digamos respetamos las categorías que nos indican los gremios que tenemos que cobrar. Este, se toman las categorías máximas y no se toma, por ejemplo, que acá tenemos UOCRA, UOCRA que tiene sueldos y convenios que no han sido tan buenos para sus empleados como los de Luz y Fuerza o como los de Comercio. Bueno, acá conviven todos, confluyen todos y todos cobran lo que corresponde, ni un peso más ni un peso menos. este Digo, porque esto es interesante también plantearlo, la nómina hoy estamos alrededor de los 120 empleados, si sí, creo que 112, pero bueno, eh, hay movilidad en eso también, eh, entre los cuatro sectores, de los cuales 45 responde, son de Luz y Fuerza, este... Se han incluido tres que en este momento pasan, van a pasar a ser reemplazados, eh, se van a retirar tres que se están jubilando, y se incluyeron esos tres, por lo tanto van a quedar otra vez 42. Estamos por debajo de lo que están muchísimas de las distribuidoras eh, respecto del, del personal eh, bajo el convenio de los fuerza Con respecto a esta distancia en la cual nos encontramos ¿ustedes creen que puede existir una mesa de diálogo en la cual las partes puedan encontrar la posibilidad de unificar concretamente criterios ¿mesa de diálogo de en, en, entre clientes y vos? ¿no? perdón, a nivel no, nacional, provincial o, local, o a nivel local, local? local. pero por supuesto los hemos convocado los hemos convocado los hemos explicado, algunos entendieron otros por ahí no entendieron o no quisieron entender este nosotros esperamos preguntas concretas para dar respuestas concretas que los puede verificar cualquier socio de la cooperativa pidiendo el informe donde corresponde. O sea, mesa de diálogo a las que quieran, con el municipio estamos en un diálogo permanente, más allá de que podamos tener alguna diferencia o alguna discrepancia. Trabajamos muy bien en conjunto para tratar de solucionarle los problemas a la gente concretamente. Sin mambolla, es como decíamos, a ver, nosotros venimos asistiendo, dando planes de pago, llegando a los, a los que más necesitan, minimizando los cortes al máximo, porque ojo, dentro de todo esto, como dijo hoy el presidente, hay algunas personas que se suben al carro pero bueno son Eh, son personas que de manera compulsiva durante muchos años han tenido inconvenientes en el pago de su factura. Digo, tratamos de llegar a todo el mundo. A donde no llegamos le pedimos a la gente que se presente. Acá se escucha a todo el mundo y le buscamos la manera de que se vayan con la mejor este, respuesta posible, dentro de nuestro alcance. También nos debemos al resto de los socios. y si nosotros, claro, acá no se personalizan las atenciones, no tenemos ningún tipo de preferencia de ningún tipo. Este, lo que sí tenemos que ser cuidadosos y rigurosos a la hora de, de a quién o en qué en qué volumen nosotros acompañamos, porque la realidad es que como te dicen en algún momento, ustedes podrían cobrar menos, la realidad podríamos regalar la energía, vamos a durar dos meses y después nadie más va a tener energía o esto va a quedar en manos de cualquiera, digo, puesto de esa manera, es un absurdo este si sí podemos asistir a un montón de gente es la idea este, a la que, a los que podamos asistir, previo estudio con nuestros... Este, con María Rosa, que es nuestra asistente social, si armamos eh, y le damos buena forma a este convenio que estamos tratando de generar con el municipio, aprovechando la estructura que tiene el municipio, llegar a la gente que verdaderamente lo necesita. Detrás de todo esto viene mucha gente que no lo necesita, mucha gente que este, se sube a este carro eh, tratando de paliar cosas que no pudo solucionar desde otros lugares. Pregunto, ya que usted habla de, de gente que anda detrás de esto, puede haber alguna algún empresario que pueda tener interés en formar alguna lista aquí. No lo sabemos, o sea, por lo menos no no se han no se han presentado. Del punto de vista de las presunciones, este cualquiera puede presumir. A ver, ya sucedió en los 90 con un, con un esquema político similar respecto del, del, del, de la energía, podría pasar ahora que hay alguna corriente privatizadora. Eh, entendemos que hoy no está manifestado por lo menos abiertamente Este, pero bueno, si lo hubiera, y, y bueno, no, no, no es potestad de nosotros ponernos a evaluar eso en este momento sencillamente lo que decimos es que me preocuparía esto en manos de, de, de, de privado esto es una apreciación personal me preocuparía en manos de privado privados son, por ejemplo, de Nori y de Sur ustedes traten de llamar por teléfono, les va a atender una máquina le van a tener la luz cortada una semana este, y, y después la plata que puedan llegar a tener eh, recaudada no, no, no se va a ver no se va a ver la inversión usted, acá usted ni está va no entiende, entiende, de una lista de otra, local, de otra lista, lista con todo, pero, está, es ser, pero bien, bienvenido y tiene todo derecho a presentarse bienvenido lo que sé es que cada vez que tenemos que hacer la lista de delegado nos cuesta bastante la gente no se acerca, la gente no participa, la gente no quiere comprometerse <coughs> Si, si alguno quisiera, bueno, ahora están todos bien este, bien considerados. y si la gente avala eso, está fantástico. Insisto, me preocuparía esto, si sí, en manos de, de privados, porque la verdad es que no sé si darían el mismo servicio y priorizarían tanta obra como la que se ha venido haciendo. Hay bueno. preguntita más. Yo difundí básicamente las sanciones que tuvo la cooperativa, que fue publicarse en el boletín oficial en el mes de enero no. ¿Para, para darle la posibilidad de, del descargo de no, no, no, no, no. no, bueno, no, no, de no, no. eh. bueno, el tema de las multas de calidad eh, que se publicaron en, en el mes de enero, en enero Era la multa del semestre 23 sí, sí, yo, sí. del año 2015. Quiere decir que hay dos multas anteriores. O sea, no es eh, algo nuevo. Esto está desde que, de, de que tenemos el contrato de concesión que se firmó en el año 2000, 2001. 2001, 2001. O sea, es eh, una práctica que tiene que hacer la cooperativa eh, semestralmente en donde tiene que calcular las multas por energía no suministrada, por eh, eh, problemas de tensión o en la, el área comercial si hay alguna algún reclamo o algo que la cooperativa no haya eh, cumplido en tiempo y forma o como hoy por ejemplo decían de los cortes compulsivos si eh, no, no existe el corte compulsivo si nosotros no cumplimos con el procedimiento y si hiciésemos un corte compulsivo ahí sí podríamos tener una denuncia y tener eh, una multa por calidad comercial porque son valores okay. importantes contadora no. eh no. ahora en este eh, en este reglamento que estamos eh que tenemos que estar en revisión, que probablemente en los próximos meses eh, se cambie, no son tan abultadas, la... yo te diría que para lo que se viene es nada. Eh, incluso lo que venimos es de un proceso en esta transición que estamos haciendo de, de lo que fue el modelo hasta el 2015 y ahora, eh, como no teníamos tarifa, esas multas, el mismo órgano de Contralores, los EVA, nos permitía traducirlas en, en la obra que hacía que... O sea, si nosotros teníamos un problema de detención porque no se había hecho determinada obra que nos hacía calcular una multa, esa multa que daba... De 38.000, creo que es una, sí, por ejemplo. Sí, 38.000, eh, 40.000, hubo multas de 80.000 pesos que se bajaron un montón porque la cooperativa invirtió en podas, por ejemplo. Eh, esa, esa plata que nosotros liquidábamos, eh, se la mandamos a los EBA, o sea, ¿cuál es el procedimiento? Lo liquida la misma cooperativa, ¿no? La oficina técnica liquida el importe de la multa, se lo manda el OCEBA, el OCEBA lo chequea, te dice sí que la multa es correcta, entonces te dice con esa plata hace la obra que necesitas para no seguir teniendo ese problema. Bueno, hoy, eh, hasta, hasta ahora funcionamos así, ahora como tenemos tarifa, ¿qué te van a decir? Eh, eso no lo hagas más, ahora tenés plata en la tarifa para no hacer la obra, Y al usuario no se le puede cortar la luz. No puede tener problema de atención, no se le puede cortar la luz. Y en el caso que se le corte, tenés que liquidar la multa, nosotros te la vamos a aprobar y le tenés que devolver la plata al usuario. Sí. El esquema cambia completamente y cambian los montos. Por eso es tan importante eh, en lo que en la tarifa, que uno entiende el costo de la tarifa, nadie dice que la tarifa es caro barata, la tarifa cuesta pagarla, pero las exigencias que tenemos nosotros de utilizar esos fondos para calidad de servicio, ahora eh, se van a ver reflejados y de hecho ya hemos tenido que presentar en, el, en los primeros días de febrero el plan de obras para el año 2018 que es de cumplimiento obligatorio. Entonces las obras que la cooperativa presentó en ese plan de obras las va a tener que hacer son obras que tienen que ver con calidad de servicios son obras que tienen que ver con problemas que pueden causar problemas en la vía pública entonces las cooperativas ahora tiene tarifa no tiene excusas para no hacer nada ¿cuánto? De